Hola, b e n i c ó m o estás? ¿Todo bien yo? Buenísimo. Bueno, contanos cómo viene la previa, q u e se está organizando desde los centros comunitarios que integran la red para homenajear a Paulo Freire en este 2021. Sí, se, viene, se vienen cosas lindas. Este, después de, de un año y medio casi que estuvimos con los centros ahí un poquito medio paralizados,、mm. este, de las actividades con los chicos y jóvenes. Eh, por suerte, se vienen pensando un montón de actividades, acciones para hacer ahora en, a lo largo de estas semanas que vienen durante septiembre. Este, no sé, que van desde la olla popular hasta choripañadas, obras de teatro, jornadas de juegos, en、sí. simultáneo con la vuelta de muchos chicos y chicas a los centros también. Así que estamos así como con un septiembre muy a flor de piel, todos y todas. Un reencuentro, bueno. Muy deseado y esperado, este, ahora con bueno, pequeños grupos, seguramente, y, y con protocolos que fueron diseñando los propios centros, ¿verdad? Sí, sí, se vino、eh, teniendo en cuenta los protocolos que iban saliendo desde, desde el, los ministerios con los que trabajamos, este, y al mismo tiempo fuimos como este, evaluando cada detalle de todo eso y se fueron armando protocolos propios, este, con ayuda de compañeros, compañeras que por ahí tienen un poco más de, de injerencia en el tema de salud. Así que nos venimos preparando un montón en, en, eso, en esos dos sentidos. Por un lado, el regreso de los chicos, chicas, jóvenes a los centros. Y por otro lado, el tema del festejo del 19 de septiembre, que este año tiene el plus extra de que se cumplen los 100 años de nacimiento de Freire.、Uh -huh. Así que venimos con todo eso. El año pasado hubo, por la pandemia, una celebración virtual n o en la que pudieron、sí. participar. Este año la idea es que cada centro pueda ser. Este festejo, esta celebración en el barrio, están pensando algo más colectivo al estilo de lo que pasó en Moreno, en San Miguel. Sí, en realidad, dice que esto es este, como ir negociando el día a día, porque hoy puede ser una cosa, pero dentro de dos semanas puede ser otra cosa totalmente distinta.、Claro. Entonces, lo que decidimos hacer ahora, nosotros nos venimos juntando ya con un equipo de compañeros este, representando los centros y representando distintos espacios de la red del encuentro. Este... <tose> Y, y venimos pensando、eh, en el festejo grande, como lo hacíamos hace dos años atrás.、Uh -huh. este, venimos pensando en hacer algo como más nuestro por ahí este año, más desde la red.、Eh, un abrazo virtual que va a ser ese mismo domingo. La idea es que nos juntemos un ratito, 15, 20 minutos, para abrazarnos virtualmente, este, compartir un ratito nada más ese día, porque en lo simbólico para nosotros es muy importante la fecha.、Eh, y sí pasar el festejo grande. No sé si con otras organizaciones o mismo la red del encuentro,、eh, pero para más adelante, para que,、eh, diciembre,、mm. noviembre, por ahí que ya esté habilitado un poco más de. que tengamos más permisos para circular y que, nada, con cuidado,、eh, podamos juntarnos, vernos, abrazarnos y, y compartir un rato.、Mm, este, y, por otro, y por otro lado,、eh, los centros siguen teniendo sus actividades y propuestas en relación al 19 de septiembre. Pero la idea nada, es seguir manteniendo el protocolo, seguir cuidándonos. O sea que no van a hacer actividades donde se convoque a mucha gente, pero sí donde, en la medida que se pueda, vayan pasando por el centro y compartiendo algunas cosas con las compañeras、Bien. en los barrios. Bien, perfecto. Bueno, Así q u Estamos e azules. <risa> Buenísimo, sí, la verdad que o sea, las actividades que va permitiendo la situación del, sanitaria, pandémica, ¿no? el, claro. el, el contacto con la comunidad y bueno, quizá en un par de meses con, con otro panorama, seguramente con, con más vacunas y con el clima que, que permita encontrarnos en espacios abiertos, habrá, habrá otra, otras propuestas. Mauro, quedamos justamente atentos aquí、claro. en la radio a lo que se va consensuando para compartirlo. Muchas gracias. Ahí estuvimos con sus compañeros, compañeras de la red del, del Belén, de la, de la radio también. Así que estaremos hablando seguramente y seguramente volveremos a, a contarles ahí a los oyentes en qué estamos. Acá quedamos atentos. Abrazo grande. Abrazo, Dani.